Podcastínar. Todo lo que quieres saber sobre un libro que todavía no lo leído. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro otro encuentro, otro diálogo en torno a libros que todavía no hemos leído, pero que sabemos que existen. Mi nombre es Fernando Bogado, estoy acompañado por el querido Sebastián Arnaiz. ¿Cómo andas, Seba? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Nos enteramos que ha salido un nuevo libro de César Aira por Editorial Mansalva. Nunca es una novedad y siempre es una novedad que Correcto. salga sí, un sí, nuevo sí. libro de César Aira. ¿no? César Aira que nos tiene acostumbrados a publicar libros todo el tiempo, Por supuesto. Por definición general. Y acá la cuestión es que el último libro de César Aira se llama El Presidente. Libro 101, 102, creo, Ya pasó ¿no? los 100 este año, ya pasó se los 100, sí. celebraron, conmemoraron, festejaron los 100 libros de César Aira. Y ahora sale este nuevo por la editorial Mansalva, Un autor además que está en general, yo veo el presidente de César Aira y no espero una biografía de algún no, no, no. presidente argentino, latinoamericano, europeo. Un autor que siempre trabajó con el exotismo como uno de sus, sus ejes, el alejamiento del... El referente de lo, la contingencia, ¿no? Sí, y al mismo tiempo es extraño, porque justamente César tiene esta cosa de quizás relacionar la contingencia en el título, ¿no? Es como que tira siempre un título que enseguida captura, pienso, no sé si yo, en Emma la cautiva. ¿No? Cosas que directamente te ponen en un plano. Que nos, nos cautiva el título de la Cautiva. Somos, claro. Sí, eh, vos lees Ema la Cautiva y decís ya está. Subsumidos a la, lo que Aira, el propio Aira llamaba la dictadura del referente. Exactamente. Y rápidamente, obviamente, cuando uno empieza a leer el texto, se da cuenta que va para cualquier otro lado. En este caso, Aira está sacando un libro que llama El Presidente. No tenemos la más pálida idea. Y lo más triste de toda la cuestión es que justamente la literatura de César Aira no te prepara para nada de lo que vayas a leer estrictamente. Hay una cosa que es ese viejo adagio de que la realidad supera a la ficción o si la realidad imita a la ficción. En el caso de Aira me parece que intenta siempre desbocar los límites del verosímil, los límites de lo que la ficción puede agregarle en forma de evasión, escapismo, tergiversación, torsión de lo, de lo real. Y estamos en tiempos donde de hecho la figura del presidente tal vez se pegotee más. ¿Del presidente del vicepresidente se pegotee sí, bueno, más? En ese caso, a ¿no? la idea esta de si la realidad o la ficción son las que limitan o superan, ¿no? De repente los vices empiezan a ser como una cosa de preocupación, porque si, si yo quiero nombrar a los vicepresidentes más importantes en términos de la historia, quizás, al menos en la Argentina, me quede con tres o cuatro. Pero de repente nuestra preocupación es por el lugar del vice, ¿no? Picheto ayer. ¿Es un intento eh, del siglo XXI? Cristina, el, claro, ¿no? ¿Quién muy... recuerda al vicepresidente de la primera presidencia de M.N. Vicepresidente de Alfonsín, ¿no? ¿No son figuras que tal vez tengan la relevancia que en los últimos años? tiene una hipótesis, desde el mi voto no es positivo. Ah, bueno, claro. Tal sí, vez. Total. Cobos quizás sea como el que, abrió, un género. el que abrió la vicepresidencia para el siglo XXI en Argentina. Exactamente. Bueno, eh, la novela El presidente de César Aira... No sabemos muy bien de qué se trata, pero podemos decir básicamente que cualquier lector que agarre una novela de César Aira con cualquier título no sabe muy bien de qué se va a tratar porque estamos hablando de un escritor que trabaja con la idea de la fuga hacia adelante, ¿no? Alguien que considera que el error, que el desvío, que lo que surge se incorpora a la obra y en lugar de rectificarlo, de modificarlo, lo que hay es un avance hacia adelante. El famoso motor narrativo, de hecho... En, en Aira es el desvío, es ir para adelante. Ese eh, creo que Sandra Contreras lo llamaba el imperativo de la invención. Claro. ¿no? Inventar para adelante y darle para adelante. Eh, contra tal vez políticas de la escritura como las de no sé, Saer, Piglia para ir a los eh, clásicos. Que si algo hace Saer para que la historia avance es ir para atrás, ir para claro. una cosa recursiva del lenguaje que en Aira es al revés, siempre para adelante. ¿no? Y aparte de puntillosa, ¿no? porque estamos pensando justo en contraposición a Aira, la figura de Saer, que es alguien eh, que tiene a la escritura como una especie de trabajo más de orfebre, más de artesano, que es precisamente fijarse que más o menos todo encuadre, todo vaya para el mismo lado, a diferencia de Aira, que es el espíritu vanguardista en el sentido más lato del término, ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto del sentido más del término? Que es precisamente el acto mismo como superador de la obra. O sea, en aire más importante, el acto por sobre el resultado. Exactamente, incluso en desmedro del resultado. Sí, sí, sí. En Emma la cautiva me acuerdo de un momento donde... No me acuerdo qué personaje dice que... El, el narrador, que a tales personajes no le gustaba trabajar porque si uno trabajaba obtenía un resultado. En general evito... El personaje, lo que Forster llamaba el personaje redondo, el personaje con una psicología bien construida. Prefiero un personaje más como en un cómic, ¿no? El personaje que sea apenas esa figura que me sirva para desarrollar la, la acción, la novela. Este podcast habla sobre un libro de Aira que puede llegar a ser el primero o el segundo de un año. Que tendrá 4 o 5 libros. Yo si no me equivoco, ya escuché este año que se cumplían los 100 libros. Sí. Que se hizo algún tipo de evento al respecto. Escuché gente diciendo, ah, ya, este es el más del 100 porque ya existió el evento, así que es 101. Sí. Así que este es por lo menos el 102. Sí, mínimo 102, 103, 104. Si es que tiene un valor... Eh, la acumulación. La acumulación, ¿no? Bueno, pero es un poco el espíritu también de la obra de Aira, ¿no? Acumular. Recordemos un poco la cuestión de dónde ubicamos a Aira, ¿no? Siempre que nosotros hablamos de Borges y demás, Aira sería como esos representantes de cómo escribir después de Borges. Un escritor como Borges marca un, una línea de exigencia. Yo, siendo argentino, no puedo escribir tan mal. Tengo que hacer un esfuerzo por ponerme a la altura de ese nivel de, de, de honestidad intelectual, de exigencia intelectual que puso Borges. En ese sentido, tener un, uno de esos escritores es una bendición para un país. Y creo que es cierto que todos nosotros, mis colegas argentinos, escritores, pensamos en Borges cuando estamos escribiendo. Pero es bueno pensar en, en algo así porque nos pone en, en una nos da una responsabilidad, no podemos hacer cualquier cosa. Aunque a veces yo la he hecho, lamentablemente. una obra escueta, mínima, cuyos textos no superan los 10 páginas. Cada cuento de Borges, cada ensayo de Borges, como máximo tiene 10. Aira lo que hace es poblar ese desierto, ¿no? Llenarlo de obras, de pequeñas novelas. En este caso estoy viendo rápidamente que la gacetilla que nos llega de la novela El Presidente ya nos indica que tiene 128 páginas. Largo para un libro de Aira, por sí. un lado, los últimos... Que es siempre 90, ¿no? No llegar a los 100. El bueno de Piglia decía siempre una chicana, una disputa muy divertida, siempre entre ahí desde principios de los años 80. Aira y Piglia se la pasaron chicaneándose de modos más o menos frontales. En uno de los momentos más frontales creo que Piglia tiró una frase hermosa que es Aira es el seudónimo de todos los malos escritores de Buenos Aires. No existe. Eso, eso es buenísimo. Va, yo soy un cultor más que nada de la obra de Piglia, no tanto de la de Aira. Eh, no puedo sino quedarme con el lado pigliesco de la cuestión. Pero entiendo también, a mí me parece muy rescatable la figura de aire en ese sentido vanguardista que, que mencionaba antes, de que hay algo de ese acto subversivo, raro, extraño para mostrar a otros, ¿no? Porque también es un canon muy poal lo que estamos trabajando, porque uno lo entiende siempre y cuando considere que está pensando la producción narrativa como. Una especie de parte de figura vanguardista en términos generales, ¿no? De el arte a partir de acá se produce de esta manera y bueno, voy a hacerle caso a ese modo de producción. Eh, en ese sentido sí. hay un, uno de los problemas ¿no? que encontramos con esta apuesta siempre vanguardista de AIRA. Antes decías, un libro de AIRA no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Uno podría retrucar con un libro de AIRA, en realidad ya sabemos que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Claro, la indeterminación como una especie de protocolo de producción. Exactamente. O sea, no se sabe bien qué va a pasar, pero ya sabes de antemano que no vas a sacar. Saber... Claro, claro. No es... dejaría de agregar sí. que Aira, si en algo sí ha sido muy prolijo, tontilloso y escueto es en la selección de sus precursores, ¿no? Copy, Pizarnik, Art... Lamborghini. Lamborghini, sin duda. Sin duda. Y agregaría Manuel Puig, posiblemente. Es, que es, es medio raro en ese sentido, ¿no? Porque si yo me pongo a confrontar como lector uh -huh. tipo sin ningún tipo de contexto crítico, como, teoría, lector, de como lector eh, ¿en qué punto es mejor Aira que Puig? ¿en qué punto disfruto más una novela de Puig eh, que una novela de César Aira? y yo creo que en realidad lo interesante de Puig es que por ahí tiene una apuesta bastante similar en el término de correrse, de lo que uno esperaría de tal o cual literatura argentina pero el tema es que hay una estructura operando, ¿no? en aires como la idea de la fuga hacia adelante ha, ha, haga que no haya una estructura que siempre estés como esta especie de, de déficit en términos de bueno, qué es lo que me quiere contar hacia dónde quiere ir etcétera, que es una indeterminación que puede ser celebrable como gesto pero como bien dijiste antes como resultado a veces no sé, no sé si queda un poco ¿Pero solo. a quién le importan los resultados? Bueno Ahí va ahí, va, ahí va. Podcastinar Todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no leímos El presidente de César Aira. Uno de los precursores que se ha construido Aira es eh, Copi, este escritor argentino que escribió también en francés, vivió mucho en Francia, y no en vano me parece que habría que. Señalar que la editorial es Mansalva, cuya sede en la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha presencia y es la librería de La Internacional Argentina. Sí. Nombre de la librería que homenajea también directamente a, al libro de copy La Internacional Argentina. Pero vos decís que Garamona está muy copiasco. Me parece que cuando le pones La Internacional Argentina... Sí, seguro, pero bueno, podría haberlo puesto. Y no faltan, de hecho, libros de copia en el catálogo. No, el... seguro. Me parece que en ese sentido, sí, creo que es un, una lectura de copy muy tamizada por la, la lectura que hace el propio Aira. Y acá te agrego una cosa también bastante particular. Hay algo de César Aira que me parece muy notable también como gesto, que es que más que nada publica en editoriales, podríamos llamarlas independientes, alternativas, de una circulación no tal mainstream como puede llegar a ser sacar un libro por Random House. Sin embargo, o sea al mismo también. tiempo, también saca por dentro Es como que completa, <coughs> satura, satura el, el, el, el espectro de lo que puede llegar a ser sacar un libro por una editorial. En ese sentido, tal vez habría que ver si no hay que periodizarlo. Hasta hace unos años, sin duda, uno de los gestos fuertes de Aira era esta idea de saturar el mercado y de jerarquizar la, la industria editorial, publicando tantos libros en las editoriales más recónditas, novedosas con infraestructura nula e incluso casi libros que llamamos libros pero que no dejan de ser unas fotocopias abrochadas, sin distribución ni ningún otro criterio de edición. En los últimos años creo que Mondadori en particular empezó a concentrar algo de la obra de Aira y a reeditar sus libros, cosa que hasta hace 5 o 10 años no, no pasaba en lo más mínimo. Un viejo libro de Daniel Link de fines de los 90, principios de los 2000. Tiene un libro hermoso, un título hermoso, ¿Cómo se lee? Ah, sí, Librazo. Tiene ahí un artículo donde, de hecho, si mal no recuerdo, plantea algunas hipótesis sobre el, la política de, de edición y de mercado y de circulación de los libros de, de César Aira. Bueno, sumo un dato. César Aira fue un hombre que quizás en un plano muy de prensa nacional, pero no descartaría prensa internacional, circuló como posible candidato al premio Nobel. Efectivamente. Lo cual es algo raro. Es algo raro porque estamos pensando un gesto literario más que una obra literaria, porque no sé si todos los eh, académicos, eh, ¿suecos son suecos o suizos? Son académicos. Bueno, creo, académicos de algún ahí. lado, que crearon la dinamita, estimo, eh, estimo que tienen algún tipo de cosa internacional en sí, su sí, sí. bueno, cada tanto tiene que tirar un, un centro para el tercer mundo, Estimo que son suizos, pero sí yo también, eh, y César Aira entra dentro del catálogo de los posibles Eh, ganadores del premio Nobel, lo cual es raro porque estaríamos precisamente celebrando más que nada una especie de gesto vanguardista y no tanto una obra realizada. Efectivamente. Es un cambio dentro de los protocolos de lo que pensamos que es la literatura. Eso es lo interesante de Aira, ¿no? Aira discute precisamente cuál es la idea en torno a una obra cerrada. Exactamente. El... Una cosa que sí podemos saber rápidamente viendo la página de la editorial que publica este libro de Aira. Es una suerte de sinopsis, si es que los libros de Aira admiten la idea de sinopsis. Me parecía entretenido leerla. A ver, vamos para eso. Dice, se consideraba un hombre común, uno más, y se preguntaba cómo era posible que el resto de los hombres comunes, los que eran como él, podían vivir sin ser presidentes. Tan arraigado estaba el cargo en él que había llegado a pensarlo como algo inherente a la condición humana. Ciertamente todos querían ser presidentes, pero uno solo lo era. Y los que no lo eran, es decir, todos los demás, ¿cómo hacían para procesar sus vidas, para llenar sus días, para darle consistencia al tiempo y al espacio? No era tan ciego como para no ver que se las arreglaban. Y muy bien, hasta mejor que él, pero no entendía cómo lo hacían. Ese es un fragmento de la última novela. ¿no? Quizás, me, pues, me suena mucho al tiene principio. Tiene olor a primer párrafo. Tiene, sí... Conociendo a era tiene mucho olor al primer párrafo. Y me, me hacía acordar dos cosas. A ver. El viejo proyecto de Macedonio Fernández en los años 20 de ser presidente. Sí. Proyecto delirante y hermoso. Y apoyado por un tal Jorge Luis. Apoyado, entre otros, por uno de sus jefes de campaña, que era Jorge Luis Borges. Y me hacía acordar a todas las disputas labañezcas entre otras, de tenemos que generar consenso para ver quién es el presidente, pero el presidente soy yo. Claro, por supuesto. Eh, todas estas discusiones políticas pueden ser tratadas con la lectura de la última novela de César Aira, El Presidente. Una novela que no hemos leído pero la cual hemos hablado bastante. Y de la que seguramente no trate. Sí, no hay... Eh, Temas de los que no trate pero que podemos pensar a partir de su... Viste cómo es el tema de la coyuntura. Uno, la coyuntura cual... nos condena. Cualquier cosa la pega. Sometidos a la dictadura del referente. Por supuesto. Mi nombre es Fernando Bogado, estoy acá con Sebastián Arnaiz y hemos hablado de El Presidente de la última novela de César Aira. Esto es Podcastinar... Contra la dictadura del libro leído Pero caramba, amiguis ¿No ha podido sofocar aún Su deseo de podcastinar? Pues bien Entra en fmlatribu.com Vesta de podcast En Spotify O en cualquiera de tus plataformas de podcast preferidas Podcastear podcast podcast.